Digamos, sí, nosotros no hemos tenido grandes tratos con la gente de acá, con lo que es política. Bien.、Eh, así que no, no, en ese caso no, no sabría qué decirte bien. Janina, te agradecemos muchísimo que hayas dispensado un tiempo para Radio Olavarría y para acompañar a la distancia en esta actividad que están haciendo allí en Mercedes y eh, también, eh, bueno, eh, a esto que van a hacer en Olavarría. Muchas gracias. ¿eh? No, Dena, a d déjame agradecer. Eh, a c h a r l o e d la Barría,、eh, a los chicos del Grupo UNESO, a los chicos de la Juventud de la FTD y a la Municipalidad de la Barría y bueno, también a los chicos de la c á m p o r a y a l a FTA que son los que por ahí se quedaron un poco a, a cargo de las cosas、eh, porque ya te digo, yo tuve que viajar y, y ellos en realidad、eh, también se, se pusieron las cosas al hombre y yo sé que... Tienen esa humildad de que no van a decir como agrupación, sino como, se, como ciudadanos, pero yo necesito recalcarlos porque la verdad es que nombrarlos uno por uno no podría. Pero déjame agradecerles a ellos en nombre de toda mi familia. Y nada, pedir que por favor haya pronta fecha de juicio y que no se vuelvan a repetir. Mi primo, ya te digo, pasó acá, pero allá no la barría. Hay casos como, por ejemplo, el de, de Naris Alvarez, ¿sí? el de Esteban Navarro, el de. Andrea Trinchero, el de Magalí, el de tantos casos que necesitamos que no vuelvan a ocurrir y que por favor haya justicia para todos.